Menos ropa No Yo me olvidé traer traeros Porque como fue todo así Me da las apuradas Me olvidé traer Pero siempre traigo no, off ¿Quién que a, ¿A quién se le ocurrió Esta idea De, de venir acá Chicos Ya, eh, a ver, me dicen acá en el celu que estamos al aire, estaríamos habría que decirle al público eh, Estamos, ¿qué sí, tal? Sí, sí, sí, acá eh, dicen de, de la retransmisión Bien, bien, eh, entonces arrancamos, sí, buenas sí. tardes a, a nuestros queridos oyentes eh, del Bodevil Esta es una emisión clandestina, queremos decir eh, Estamos eh, acá en Radionauta 106.3, nuestra emisora Y bueno, porque es una emisión clandestina, lo va a explicar ahora nuestro compañero Juanjo Zuccar ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, Gabi Bien, eh, estoy un poco mojándome las patas, eh, tengo las medias en los bolsillos, eh, ya los pies embarrados. Le vamos a contar a la gente, estamos acá en la costita de Punta Lara. Eh, está lindo el día, estamos junto a gabi Wittenkamp y Fede Barrado haciendo el Bodeville. Eh, un programa dedicado a las artes escénicas, donde nos parece sumamente importante traer a la radio la cantidad y la gran cantidad de actividades culturales que hay en La Plata. Y ahora resulta que vienen unos monos, perdón por los monos, pero quiero decir, viene la gente de control urbano a clausurar el Olga Vázquez y otros espacios culturales más, porque ellos mismos no otorgan los papeles, es medio una burrada, y nosotros no podemos hacer el programa que no solo lo hacemos por gusto, sino porque hay una necesidad de contar la gran cantidad de actividades culturales que la puta, ¿eh? Sí, sí, sí, están está, darle los mosquitos. Terrible, que bueno, decía esta gran actividad de, de ah, no puedo, no puedo. Bueno, y también que yo quería decirles que en esta emisión clandestina especial nos acompaña Fe Barrado, que vino hoy, este, bueno, porque también este, quiso, a, a quiso veces participar y a veces tiene que venir y a veces tiene que <risa> y, y, y que maneja la que vos sabés manejar lancha, no sé esto. Sí. Esto arranca de de bueno, era muy chiquito. Era muy chiquito, yo tenía una lancha de juguete, claro y mis viejos para mis 13 años me regalaron mi primer lanchón. Eh, que... Bien, bien ahí. Que después, bueno, lo, lo vendí al tiempo y compré este que tenemos acá. Yo quiero decir que va a ser una, una, bueno. un programa bastante especial. En este momento no me estoy pudiendo conectar a internet por porque no me llega a la red, ¿viste? No, entonces que como que la, la, la información va con, con, a ser difícil. Wifi, Hay muy baja entonces. señal de internet. Pero bueno, vamos a seguir remándola con el programa. Lo vamos a hacer igual y va a salir eh, perfecto. Vamos a, a decirle eh, que Fede, la verdad, está te estás portando bárbaro porque eh, consiguió todo, digamos. Nosotros... Lo, es el locutor del programa, pero no sabíamos que, claro. que, que, tenía, que tenía la lancha y bueno, sí. aprovechamos que está lindo no sabíamos el no, tema de los mosquitos creo que lo pero más allá de la clausura de Lorca, lo podemos repetir yo creo que se podría repetir al menos una vez por mes, la transmisión desde acá, de esta ciudad tan linda como es ay, Puntarara, ay, cuidado perdón, Juanjo guarda, guarda. Perdón, perdón. guarda porque ya estamos ahí medio arrancando todo no Yo, sabemos cuánta profundidad hay acá. ¿eh? Eh, quería decirle a, a la gente que en esta emisión vamos a tener un programa bastante especial. En principio vamos a tener una entrevista con eh, Daniel Gismondi, que como los, los teatreros lo conocen, es quien dirige mmm, Espacio 44. Claro, y un, una sala de teatro de la ciudad, obvio que queda en 44. Y bueno, es muy importante esta entrevista porque, porque viene a hablar un poco... Sobre el Consejo Provincial de Teatro Independiente Exactamente vos El no CPTI Sí, Fede Que es el Consejo Provincial <risa> de Teatro Independiente Claro, que estaría, ay, que estaría siendo intervenido un poco Que está siendo intervenido Che, yo no puedo hacer el programa acá pues. Bueno, bueno, estás, estás un poco con ronchas, te veo, no, colorado no, no te podemos... está... ah, A mí no me están picando, por ejemplo Y bueno, tanto. pero vos, El off, no sé, yo no me hace nada ¿Podemos ir un poco más adentro ahora? Presentá, vayamos unos temas eh, Fede y... es el que está manejando bueno, que, la lancha A ver si Bueno. Ahí va, puede no bueno, Fede. Si, no sé si le puso combustible, ya no no sé está si medio traje... inseguro. Igual el rogate, fíjate. Eh, nademos, probemos con las manos. Bien. Eh, bueno, yo mientras sigo sigo contando un poco que eh, también vamos a tener un invitado especial que es eh, Pipín, conocido como formalmente Pipín, Pipín. Bien, <risa> Pipín. <risa> <risa> <risa> Diego Beci. Diego Besi que no se va a estar no va a estar contando un poco de las pirañitas eh, y también vamos a tener la presencia de Canela Corno y Jazmín a ver, García Satic. Va bien Fede, bien, bien, bien. Vamos, sí, sí, vamos. Sí, sí, sí, sí. Bien. Eh, que nos van a estar contando la obra que están haciendo que se va que es la última función este fin de semana, así que está siendo difícil, yo no estoy teniendo internet, pero bueno, vamos a seguir pero, con el programa como se pueda. Sí, sí, yo acá tengo el WhatsApp, algo manejo. Pásame el número de las chicas para comentarle a los oyentes que están conectados en la 106. Tres. Hay tantas obras en la ciudad de La Plata Que se nos hizo muy difícil poder elegir Solamente estas dos obras Que las recomendamos muchísimo Los Piranitas, el lado oscuro ¡ay! El lado oscuro de la revolución pero Casi me mato y, eh, y la otra Solo el perfume nos llevará a su amor o a su ausencia Que se va a hacer el domingo eh, El sábado ah, perdón el sábado, sábado a las 21 horas en Teatro Estudio bueno Y Los Piranitas también viernes y sábado Gente, salga Deje de ver Tinelli Vaya a ver teatro, danzas Que hay una gran cartelera Y una gran propuesta de obras teatrales De la ciudad de La Plata Bien, y con este programón Entonces vamos a, a ir a una Tandita con Pana, qué tal Que nos está operando sí, sí, eh, sí. Y bueno, vamos a seguir como vamos remando El tema de esto, sí. esta emisión Clandestina en, en ¿Para dónde vamos Fede? Lo importante es mantener el equilibrio, dividémonos de a tres Uno en la punta, otro en otra punta Otro en el medio Y... Sí, es una lancha, no yo no, una me traje, no me traje protector ni sombrero y me parece que me ay, está pegando ay, mucho no, el sol no, acá. Agarra si si traje... agarra el viento. Fuerte, nos si agarra el viento fuerte nos podemos llegar a caer. Yo traje sanguchitos eh, tenemos para dos horas de, de combustible fe. Un sánduche de... y de última volvemos nadando. No, no, yo, no, yo no me traje no, chaleco, no me traje, no, no, no, no sé nadar agua. está un poco sucia. Un poco sucia el agua. Bueno, igual estamos en Puntalara, pero podemos ir yendo para no, como para allá para Ensenada, para Berizo y vamos. Ponemos una radio allá. Sí, vamos viendo. Programa clandestino del Bodevil, quédense escuchando el 106.3. Exactamente, estamos acá en el vodevil escuchá teatro. del cohete, no hay nada mejor que escuchar el bodevil. ¿Cómo se siente? Uh, estupendo, viejo. Soy un tiro y ¿dónde está la acción? <risa> Bien, lo que sonaba ahí era el vestido de Juana Molina y Fizz de Babasónicos. Fue buena idea esto de venir acá a la, a la lancha a Punta Lara a hacer el programa con esta cuestión de la clausura de Olga Vázquez porque la verdad que no sabía que iba a ser tanto calor. Yo pensé que iba a hacer distinto también, pero el calor. No, no, es... está re buena la idea Fede de la lancha, pero para un fin de semana, un asado, no no, o sea, no me engaño a internet, no puedo ver las noticias, no no sé cómo vamos a seguir, pero pero bueno. Pero antes la gente cómo hacía? Radio sin internet. Por Pero escúchame, antenas... escúchame, dónde ¿dónde se ha visto un programa clandestino en una lancha? ¿Dónde, ¿Dónde se ha visto? Esto es único... Desde el comienzo todos los programas de radio fueron clandestinos. Hoy en día... La mayoría de las radios son clandestinas. Eh, sepan disculpar yo le quería decir a nuestros oyentes este si los inconvenientes que nos se si nos puedan presentar, pero queríamos eh, seguir con el vodevil de todas formas porque no no podía ser que, que ante la clausura del de, de Olga Vázquez, este este no podamos hacer el programa, así que nada, acá remándola haciendo el programa desde desde Punta Lara, Punta Lara Beach. Además que mejor que para la gente que viene a pescar no escuchar un programa dedicado al teatro. Acá estamos saludando a, lo, a los pescadores que nos están saludando. Gracias, nos mandan acá un saludo. Hay eh... que ver si pescan alguna trucha, un magrecito para que nos den para comer, después algo. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se suele pescar en, en Punta Lara, Fede, vos que venís seguido? Está la, la trucha bagrera y el bagre de arriba. <risa> La trucha bagrera no, no sabía la la trucha pagrera. sabía la carpa en La carpa, sí. En, en, no me sale el nombre en la no, en la Isla Paulino. Y la bueno, carpa es, es muy común. Sí. Eh, no sé si puedo puestos eh, pescar seguido acá. De vez en cuando, suelo suelo pescar. Acá una de las cosas también que más se pesca es el mayuro. El mayuro es un pescadito chiquitito de colores que eso es lo, bueno, uno lo va rebosando, lo puede rebosar claro. con pan con huevo. Y lo pone a freír. Mirá, mirá, eh, que acuerdo, de chiquito veníamos con mis hermanitos a... Che, acá a me están mandando por WhatsApp que ya está desde desde allá, de, desde la ¿Pudimos cabina. ¿Pudimos traer la comunicación sí, telefónica? Sí, sí, yo no lo, engan lo enganché con en el WhatsApp. Eh, bueno, estamos tal. con Daniel. ¿Estamos con Daniel? Eh, Eh, queremos eh, presentar eh, ahora que tenemos la comunicación telefónica eh, a daniel Gismondi, que eh, digamos él tiene es conocido porque tiene la, la sala de teatro independiente espacio 44 y también eh, estuvo digamos eh, en el proyecto eh, del consejo eh, provincial de teatro independiente así que nos va a contar un poco sobre sobre eso. Daniel, eh, te escuchamos. Buen día, Daniel, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? Todo bien, Bárbaro. Eh, ¿Qué tal, Daniel? Queríamos que nos comentes un poco cómo funciona el, el Consejo Provincial de Teatro Independiente para quienes desconocen. Sí, bueno, yo, este, lo que quería aclarar que yo no, no pertenezco al Consejo, sino que sí participé en la creación de la Ley Provincial de Teatro junto con otros creatistas de la provincia, este la, la Ley Provincial de Teatro que le dio forma al Consejo Provincial. El, el Consejo, la idea del Consejo es un poco, re, eh, repetía la, la estructura del Instituto Nacional del Teatro a nivel provincial, o sea, un tratar de con, eh, asignar un presupuesto a la producción y a la, a el apoyo a las salas de teatro y también para giras o, o todo lo que concierne a la, a la producción teatral, enfocado en el teatro independiente y también con un espíritu federal y un espíritu de, de este fomento de la actividad teatral esto esto implica digamos que, que el consejo no es un pro, no es un productor sino que es un organismo que ayuda a la, a la promoción digamos el, el concepto de productor sería el, el que pone dinero para que se produzca una obra y... este y el, el fomento a la producción es ir a, ir a poner dinero a donde falta actividad, ¿se entiende? Este, por eso el, el, se había dividido la provincia en 15 regiones, que son regiones culturales, este, y a partir de esas 15 regiones culturales había un representante de cada región que lo promovía la región a través de, de las asociaciones teatrales de la región, promovía a la persona que iba a ser el consejero, y luego el, el, un concurso, que iba, eh, había un concurso con un jurado integrado por cinco integrantes, era el que elegía cada consejero. Eh, lo, los, los, los, eh, los jurados de ese concurso también pertenecían a organismos independientes como la Asociación Argentina de Actores, la Asociación de Actores, el FETIVO, que es una federación provincial de teatristas, y dos jurados que eran del poder ejecutivo el poder digamos, ejecutivo ejército, provincial del ejecutivo provincial claro que claro, era eh, un representante del, en ese momento era un representante de la comedia y el otro un representante del, del mismo consejo sí. entonces digamos de esa forma se trataba de garantizar que los que los este los, los eh, consejeros elegidos eran digamos realmente representantes de la región y, y no, no que no tenga una injerencia digamos con Con, con lo que este, la, la, el lineamiento político de turno ¿no? Claro. la idea es tratar de democratizar o sea la idea siempre fue de, de generar un, un proyecto pluralista participativo donde la gente este, pudiera discutir las cosas y un organismo de, de discusión también de, de, en cuanto al, al enfoque de, lo, de la actividad teatral en la provincia daniel eso es eso eso fue el espíritu de la creación de la ley ¿no? Daniel, Juanjo Zucker te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, un gusto poder hablar con vos. Eh, Gracias. Porque sabemos que sos una persona que hace varios años que está en la actividad teatral en la Ciudad de La Plata y para tanto como para el público que, que va a ver las obras de teatro y desconoce cómo se produce, cómo se financian los uh -huh. espectáculos, eh, tanto de teatro como de danzas y, y, y otras disciplinas, es importante poder conversar con ustedes que que bueno que han escrito, se han jun juntado, reunido, como para crear este Consejo Provincial de Teatro Independiente. Claro. Eh, teníamos la posibilidad hace unos programas atrás de hablar con el titular el titular el ex director del INT del Instituto Nacional del Teatro Ajá. y él nos comentaba que en la provincia de Buenos Aires es una provincia que se destaca del resto de las de las regiones del país por su gran cantidad de de producción él me, nos contaba que el presupuesto se dividía al país en x cantidad claro. y iba la misma plata para cada lugar pero eh, o sea no no era la misma la cantidad de grupos y de obras que se producen en la patagonia o en cuyo que las que se producen acá en buenos aires ahora voy a la pregunta sí. hay otras provincias que tengan eh, algún consejo similar al consejo provincial de teatro independiente de buenos aires y la segunda sí. bueno, y la claro. segunda y la segunda sí. hace cuánto tiempo que existe este organismo Sí, bueno, el organismo se creó eh, cuando eh, pudimos eh, hacer la ley provincial de teatro, promoverla, nosotros los teatristas, porque lo que, lo que hay que aclarar, digamos, que no no es un organismo que lo crea el Estado provincial. Este organismo lo creamos los teatristas independientes. es una es, eh, la, la ley se empezó a gestar aproximadamente en el año 2000, 2001, que empezaba a haber eh, congresos de teatristas y reuniones, Este, se empezaron a hacer, eh, se empezaron a hacer congresos de las asociaciones regionales de teatro de, de, de toda la provincia, costeados por nosotros mismos. o sea nos íbamos a los congresos porque nos gustaba encontrarnos con, con amigos de otros lugares de la provincia. Hacíamos un pequeño festival de teatro, un encuentro teatral y hacíamos un trabajo de, de, de congreso donde se dividían en comisiones, siempre había una comisión eh, de, de educación o de fomento, y, y siempre estuvo la comisión de la ley provincial, digamos que era la, la comisión que trataba de crear una ley parecida a la del Instituto Nacional. Entonces, a lo largo de 15 años se fue trabajando, a lo largo de los 10 primeros años, digamos, este, se fue trabajando esa ley que logró tomar forma en el año 2010, solamente porque se dio ahí una coyuntura en la cual eh, pudimos hablar con Lito Cruz, Lito Cruz tenía muchos contactos a nivel de, de, de este eh, Poder Ejecutivo Provincial, entonces consiguió conseguimos que ese papel llegara digamos a, a, a poder ser hablado con diputados y senadores provinciales, y ahí bueno se armó una, una mesa digamos, de trabajo más chica, porque ya no eran las asambleas con todos, sino para, para agilizar el trabajo que da un representante del adjetivo, que era el organismo provincial y un representante de cada organismo como argentores, actores, este la comedia de la provincia en ese momento, y a partir de ahí se empezó a trabajar esta ley que fue promulgada por unanimidad y declaró de interés provincial la actividad teatral independiente, y por primera vez en la historia de la provincia la actividad teatral independiente es reconocida por una ley y la y existe, digamos, tiene está nomenclado que es actividad de la independiente y además es declarada de interés provincial. Eso es un, una cosa que no, la, no se va a poder cambiar nunca, digamos, o es sea, un hito que ya pudimos lograr. Y junto con eso viene la creación del Consejo Provincial en la ley, este la, la creación del Consejo Provincial que es este organismo que va a administrar un fondo que no proviene de la... De la eh, del presupuesto de la provincia sino que proviene de un, de los premios no cobrados de la lotería provincial. entonces eh, ahí que tenemos una fuente de, de, de recursos que es autónoma del poder ejecutivo provincial, Y este, eso también nos, nos nos permitió crear este organismo que la idea es que fuera autónomo. Perdón, Daniel, me, medio ingenuo sí. lo que te iba a preguntar. Sí, ¿Cómo sí. esto de premios no cobrado Hay gente que los gana la lotería y no sí, lo cobra. Y sí, sí. ahí descubrimos... Porque en realidad nosotros, pensando la ley, decíamos, ¿cómo la financiamos? en, la, en Los congresos, esto del afectivo. Y decíamos, bueno, pensemos en, en, en cobrar... Un, en, que la, en, el en hacer un comercial. buffet. No. Sí, no, no. A principio pensábamos que el teatro, que el teatro eh, comercial de la provincia, sobre todo en la costa atlántica, ponga algo de la, del valor de la entrada en un pozo que iba a ser... Y eso era utópico porque nunca los empresarios comerciales iban a poner un peso para el ya jardín. ¿entendrían? Hasta que alguien del mismo Poder Ejecutivo propuso y dice, hay premios no cobrados de la lotería que pusieron en un pozo ahí que... No puedo que, creerlo. Sí, sí, sí, sí, hay gente que cobra, que no se entera, que, no. que se ganó la lotería. Claro, sí, está todo muy bien dinero. hecho. <risa> claro. eh, Daniel, eh, te quería sí, sí. hacer una pregunta sobre la reunión que se va a hacer hoy en el taller de teatro de la universidad eh, a las 20 horas, eh, donde se van a juntar, digamos, todos los teatristas de la región capital, La Plata, Berizo y Ensenada. Eh, uh -huh. Mi pregunta es con cuál es el objetivo y qué, qué es, digamos, lo que... Lo que eh, ¿Qué está pasando, claro, ¿no? ¿cuál es la situación actual y el porqué digamos, de, de, de esta de esta reunión hoy? Bueno, el, el porqué es porque el, las nuevas autoridades, el, o sea, el, el nuevo presidente del Consejo Provincial el, y la Secretaría de Cultura, porque hubo una reforma estructural en, a nivel provincial, lo que era el Instituto Cultural pasó a ser Secretaría de Cultura. Y el, el Consejo Provincial Perdón, de Teatro... Eh, Perdón, para, para aclarar, es como bajarle de rango que pase de Instituto Cultural secretaria sí, bueno eh, sí claro porque eh, el instituto central tenía como un rango de ministerio para para poner así un parangón con, con, con la, el nivel de que tenía digamos la cultura en la provincia pa, eh, tenía un rango de ministerio y ahora tiene rango de subsecretaría, o sea que está eh, pendiendo de otro ministerio pero de todos modos el problema es es eh, el problema que nosotros a, que a nosotros nos conflictúa que nos cambia el espíritu de la ley es el cambio de la estructura del Consejo que pasa de ser de las 15 regiones estas que son regiones culturales, que tienen que ver con, con lazos culturales que tiene cada región, por ejemplo, una región es la Plata, berisso y Ensenada, con la cual es indudable que tenemos un lazo cultural con berisso y Ensenada, los platenses, este, pero hay una reforma en la cual de las 15 regiones se pasa a ser las 8 regiones, se convierten en ocho regiones, para la cual se tomaron las ocho regiones electorales. Y ahí el problema que surge más más grave es que los consejeros tienen unas regiones que no van a poder abarcar, o sea, no no va a ser verdadero el trabajo del consejero en cuanto a, a poder estar trabajando su región. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Berisso y Ensenada forman parte de otra región distinta a La Plata a partir de ahora. Y tiene y tiene una región en como en la región de Berisso y Ensenada está eh Lomas de Zamora y creo que San Vicente o algún otro o alguna otra, eh, son varias localidades del conurbano o sea que absolutamente nada que ver entre sí, o sea, ahí hay, hay una, un cuestionamiento desde el, la posibilidad del, de que realmente el consejero pueda hacer un trabajo este, real con la región y después por otro lado eh, porque cambia el espíritu el espíritu de la ley, este espíritu federal que nosotros este, cuando creamos la ley eh, siempre promulgamos ¿no? y básicamente el, el problema más grave es también que este bueno echaron a todos los consejeros que habían sido ¿Cómo que los eh, echaron claro exactamente les mandaron un telegram de despido a los consejeros que habían concursado los 14 los 15 consejeros que estaban trabajando este que es aadoen además el trabajo del consejero era a don Eh, los echaron eh, y no cobraban nada pero igual los echaron claro sí, eh, eh, o sea el consejero por la ley establecía que el consejero eh, iba a trabajar a honorem iba a cobrar un viático porque tiene que estar viajando por la provincia un viático claro. que, que cubre nada más que el, el viaje digamos este pero el trabajo el trabajo del consejero en realidad era bastante grato porque es un, una persona que no puede pedir subsidios es un teatrero que no va a poder pedir subsidios porque es consejero el consejo tampoco podía poder ir su ni él ni su familia o allegados este y además era un trabajo de honorem con el cual solo se le pagaba un viático pero sin embargo estaban todos los cargos ocupados y habían concursado digamos, por concurso ahora fueron le fue enviado un telegrama y, y los dejaron digamos sin efecto el nombramiento que fue por concurso y ahora se llama a un nuevo concurso de consejeros pero eso lo hace el presidente del Consejo, que es un miembro más del Consejo. Ahí se está violando la ley provincial, porque la ley la ley estipula que solamente el Consejo puede nombrar consejeros. ¿Se entiende lo que digo? Uh -huh. sí, y, sí. y en este momento no hay Consejo, porque fueron todos este, despedidos por Telegrama. Entonces hay una persona que es el, el, el presidente del Consejo, puede que está tomando es? la atribución... Sí, Alejandro Cacevalle que no, no, o sea, no tiene nada que ver con la persona en sí, sino digo con, con el rol que le está tocando cumplir en ese momento. Claro, un soldadito. Este, claro, y, y, entonces él está, en este momento, el secretario de Cultura de la provincia, nombrando eh, nombrando consejeros, porque se llamó un concurso y los van a nombrar, y con un jurado, que ahora cambia la integración del jurado de cinco miembros a tres miembros, con lo cual también se achica la... la Con el federalismo este, del jurado, claro la independencia. la objetividad del jurado. Y, bueno, son varias cosas, digamos, en el cambio estructural, que fue, además, unilateral, inconsulto, este, de un organismo que siempre fue un organismo que, que deliberó y que desde el origen de la ley fue un organismo de diálogo. ¿no? Este, por eso, en, en ese sentido, lo, lo grave es este esta toma eh, unilateral de un organismo que era pluralista, que pertenecía a los teatristas, y que ahora se vuelve un organismo estatal y este, de, de absolutamente de funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿no? Bueno, eh, Daniel, te, te agradecemos eh, haber podido hablar con vos sobre este tema, claramente es para seguirlo un, mucho más, como nos pasó sí, con, con la entrevista del Instituto Nacional de Teatro, porque es un tema para para seguir hablando. Es un tema muy complejo, sí. del cual eh, so solemos desconocer, el, el porque muchos compañeros actores y, y teatristas pensaban que era un organismo del Estado o que eran los consejeros eran funcionarios del estado en realidad los consejeros son representantes nuestros de las regiones uh -huh. entender claro por eso es un tema complejo sí, sí por eso eh, vamos a reiterar que es muy importante que todos los teatristas de la región asistan hoy a la, a la reunión el miércoles hoy miércoles 24 de agosto a las 20 horas en el taller de teatro de la universidad que queda en calle 10 entre 54 y 55 para para poder este poder profundizar sobre este tema exactamente y nosotros lo que estamos tratando de hacer es de, de generar un diálogo con las autoridades este, culturales de la provincia como para que entiendan esto no que este, cuál cuál es el origen de esa ley este que se creó y, y para qué fue creada y, y que de algún modo poder llegar a un acuerdo con respecto a esto bien Bien. Bueno, Daniel, te agradecemos y desde el Bodeville este, estamos bancando siempre la movida y, y cuando eh, necesiten participar y, y, y a darnos a conocer está este lugar. Perfecto, buenísimo. Ya los vamos a poner en contacto porque en, ahora en septiembre hay otra movida de teatral importante en la ciudad que es Teatro por la Identidad, que ya es el segundo año que se va a realizar. Sí, sí, es sí, estamos completo. al tanto y, y lo vamos a... A, a difundir. A cubrir, sí, a cubrir, <risa> incluso a ir. Sí, sí, buenísimo. Genial. Bueno, Daniel, te agradecemos, bueno, te mandamos un saludo enorme. En Adiós. Bueno, hasta luego, nos vemos.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 no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.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 transmite Radionauta sí. FM 106.3 era amor japonés de Divididos y antes Estadio Azteca de Andrés Calamaro. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el bodevil y evite dudas. Fede no puede ser un poco más lento, estoy como un poco descompuesta, así que eh, me están viendo cómo me acercan. Si si si si no, pero para fe porque yo no estoy acostumbrada a este ritmo de la lancha, me agarra como arcadas. Agachate, agachate, agachate. Ah. Ah. No. No. No. Afuera, no. afuera. Ahí tiene ah. agua, un poco de agua. ¡Chau, José! Agua, chicos, ahí tiene un poco de agua. No sé. Ay, eh ¿Qué ¿Dale? querés? ¿Qué querés? ¿Eh? No puedo ver la hora, chicos. ¡No! ¡Eh! ¿Este? ¡Diego! ¡Oh, por allá! ¡Diego! ¡Pipin! ¡Eh! Eh. ¡Eh! ¡Eu, eu, eu! ¡Eu! el chaleco? No, no, tíramelo uno. Toma, toma el mío. Eh ah. Eh Pipín, ¿qué qué qué hace Pipín? ¿Cómo andan? Todo bien? Acá andamos. Está flaquito, Diego, ¿eh? Sí, flaquito. Este sacan punta el Arabich. Vinimos porque alejándonos de la guardia costera que nos viene persiguiendo de una manera aterradora. Está terrible la guardia costera. La guardia costera es terrible. Imagínate que estamos acá en el programa de de, de en Puntalara, porque el tema de Sí, y los mosquitos que ah, se acercan pinta. porque el sol empezó a semana, es sí, una vos venís loca. siempre acá, Pipina, a Puntalara. Es, es, sí, vine porque encontré un, unos unas hierbas Para la digestión. ¿Viste que eh, vamos a contarle a Pepín por qué estamos acá? ¿Vos, vos te enteraste que, bueno, no, nada, pasó? con esto de la clausura del Olga, eh, no queríamos eh, estar sin hacer el Bodevil por toda la información que tenemos que transmitir? Así que Fede nos dijo que diera la lancha y vinimos acá y dijimos, bueno, vamos a hacerlo desde la lancha a ver si se puede. Me parece una gran iniciativa continuar con esto, que ¿Está es el bien, Bodevil. ¿Estás bien, bien? No, estoy un poco mal. Me eh, acabo de quemar con el agua del termo y la concha de la lor. Oh, mirá como tenés. Mirá como me quedé. Ah, ah. ¿Qué hiciste? ¿Con qué la agarraste? Eh, Federico venía fuerte y me, me saltó el agua del el termo. termo. Si, sí, no sé, estar pasé con la velocidad, yo no, no sabía que iba a ser tan, tan, tan, tan... Eh, ¿Qué punto tenés? 2.9. ¿2.9? Ah, pero son unos cuantos caballos. Y, no, acá en lo, Esto en lo que navegación se miden en potrillos. En potrillos. Sí. Pero el que vale a 6 potrillos. Potrillos de cuarto de milla, digamos. De cuarto de milla. ¿Y cuántos tiene este? Cuatro potrillos. ¿Cuatro potrillos? Sí. Eso no es joda, eso es para una... Aceitados. ¿Aceitados? Aceitados y con herraduras. ¿Cómo aceitados con herradura Y sí, porque en Herraduras, Herraduras Nolan es la solución. Herraduras Nolan. Siempre. Yo veía Capi Pink que vos estabas ahí mirando, no sé, el horizonte. Ah, y, y dijimos, vamos a acercarnos, ¿no?, ya que estamos en la radio. Sí, lo que pasa es que... Qué viene, mejor, ¿no? Lo que pasa es que no solamente vienen a buscar estos yuyos que se encuentran acá en Punta Lara para hacer la digestión, sino porque un amigo me comentó que por acá cerca hay, hay una gran salidera de tarariras. ¿Ah, sí? Sí, sí, acá a unos kilómetros. Pa, son unos metros, Justamente, me parece. Hoy Fede estuvo hablando un poco de de, de, la, de la fauna de acá del lugar, ¿no?, Algo bueno, algo típico de acá es la masurba de río, la Mayurba? Ah, la masurba de río sí, había escuchado el nombre en algún momento. Los que son joditos, son son como las pirañas. Sí. Son los pequeñitos así muy chiquitos con dientes. Sí. Que suelen no no te muerden, pero te hacen coquillas. Ah, estos se hacen coquilla, ¿no? los pirañas muerden. Las pirañas muerden y las pirañas te hacen coquillas. Estos hacen coquillas, son, son, son más cariñosos. ¿no? Son sí. más cariñosos. Con un palo de brochet ¿Palo uno revensar tal sí. al pez. Sí. ¿Sí? al pescado ya está muerto y luego lo, lo en pan, los rebosa y vuelve y vuelve y los pone a no importa el alimento que haya consumido el pescado antes, cierto? no, no, no tiene, es un proteína. Sistema, tiene un sistema digestivo filtrador filtrador, ¿no? filtrador. filtrador. Ah, sí, hay como mucho movimiento ahora, Fede, que paraste un toque ¿no? está subiendo te... la marea pero bueno, pero ¿da para tirar una línea o no? yo la tiraría ya Y ahí está, entonces. Quizás se le da... ¿Vos esos eso tarritos que tenés allá atrás? Sí. ¿Sirve con tarritos? Sí. Pica? Sacate el cordón de la zapatilla, ¿ves? Pasame el cordón. ¿Con el cordón y el tarrito? No, porque... Sí, eh, eh, piolín. Eh, eh, chicos, chicos, tenemos que seguir con el programa. Podemos dejar esto para... Ya dijimos, un fin de semana, venimos más tranquilo y no Ya que está acá, Pipín. ¿Por qué no lo entrevistamos de la obra que está haciendo? No, y hablando de... Hablando, hablando de piraña y tararira... Vos no haciendo una obra, el fin de semana, Los Pirañitas, El Dado Oscuro es. de la Revolución, así algo así. Es, así es, estamos haciendo Los Pirañitas con Teatro Rústico, de la mano de la dirección de Juan Pablo Tomás. Eh, tomá, creo que, Tomá la lombriz. Sí, gracias. Yo creo que igual ya se nombró un poco y ya se habló bastante Teatro Rústico, pero por qué no volver a repetir que este fin de semana volvemos a estar con Los Pirañas en, en la Sala Escudo, 10, entre 60 y 61, acá a la vuelta, de Punta Lara, llegando por el río el río Picado. No, sí, Lo que escuchame. se puede conseguir son lanchas para trasladar a la gente de Punta Lara a el Escudo. Sí, sí, <coughs> ahí eh, en el centro. Estamos tramitando algunas lanchas para tramitar y llegar acá al Escudo, a la sala de teatro que vamos a estar este viernes y este sábado, 26 y 27. Yo a la... la vi. ¿La viste? Sí, sí, sí, la vi. Está ¿Y? buena la obra. ¿Te parece? Sí, sí, estaba... Está... Eh, ¿Vos hacés de San Martín? Eh, sí, una especie de San Martín un poco... Agit... Apocalíptico. Apocalíptico, sí. Medo agitado, un poco cansado. Bastante lento, bastante lento. así ¿Ah, Por el momento se me agarra la lentitud y, y me quedo. Y estabas cruzando los Andes, lo y que sí, pasa. Sí, porque siento que tengo los Andes entre Sej y ceja Para hacer la liberación. No, y si, sí, si no, quien más? ¿Y qué se siente de...? O sea... Muchos y muchas empiezan a actuar, tal vez, eh, oficialmente, en un acto de la escuela, ¿no? Sí. Últimamente cada vez están más los directores, es un embole, pero qué bueno cuando te hacían actuar ahí, salías de una caja, no sé, hacías algo, algo para para el acto de la escuela. ¿Y San Martín era un papel que codiciado? Sí. ¿O eh, no? Sí, sí, pero bueno, mi mala conducta en el colegio... Siempre me dieron otros papeles como soldado raso y esa o esclavos que llevaban en, a pesar de mi tez blanca, a pesar de mi tez blanca siempre hacía de, el que vendía las velas o las empanadas, nada, ¿Y siempre gritaban con, con corcho la cara. Eh, sí, el corcho es Pero, la esencia, la esencia la mojarra, la mojarra, dame la mojarra. La esencia de no, no, no, no. De, de la representación de esa escolar, de esa vichí que, que conocemos todos, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y, a ver, y, dame y, que yo tiro. Los mojitos, ¿eh? A mí eh, me dan ganas de, de preguntarte, ahora que te veo acá, porque viste que la otra vez eh, allá a Radio Nauta fue Juan Pablo. Sí. Este, de su re, de su, desde su rol de director. Sí. A mí me gustaría eh, que, que nos contaras un poco de la obra y las pintas desde tu rol de este actor. Digamos, eh. o sea, ¿cómo fue el proceso para vos de... Eh, en ese no, no sé, no, no te puedo ver porque me da el reflejo del sol y no no sé qué está haciendo. Cuidado que te vas a caer, No, no, guarda, guarda. Eh, este reportaje no, está haciendo si guarda, que está sin, guarda que estás sí. Guarda que estás sin flotador vos. Lo que pasa, te caés y desaparecés acá. Un bar de flotador No, está te muy tenemos. oscuro ahí abajo. Escúchame están moviendo todo el agua. No vamos a levantar nada. Vamos a calmarnos. ¿Podemos hacer la entrevista a Pipín para la gente que nos está escuchando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá está Pipín, Ariel, Diego, Bessie, desde Lincoln. Pipín, ¿qué edad tenés? 26. Estado civil. Solteza. Vamos a hablar con Pipín sobre teatro y sobre la obra en la que participa ¿Los pirenitas en el lado oscuro del corazón? No, de la revolución... También. También. Bueno, nada... Eh... Nada, lo que pasa es que me trafé, estaba este con, con, con la caña ahí, eh, estaba haciendo una pregunta, entonces te decía que nos cuentes del rol de la actuación, cómo se vivió el proceso de las pirenitas. Bueno, nada, las pirañas empiezan en el 2013, eh, nosotros todos alumnos de la Escuela de Teatro, eh, tuvimos la gran la gran oportunidad de conocer a una gran persona, que Juan Pablo Tomás, que nos acompañó en el proceso escolar. Y nada, bueno, el material surgió de una novela de Washington Cucurto, más con, eh, su nombre es Santiago Vega, eh, que escribió una, una novela que hablaba de la Revolución de 1810, contada por los negros. Eh, Juan Pablo acercó ese material, bueno, empezamos a leer y dijo que Nada, que nos pongamos algunos algunas ropa y algunas locuras y alejamos alguna escena de la novela y bueno y empezar a laburar de esa surgieron muchas escenas eh, de las cuales se laburaron todo ese, eh, toda la segunda parte de ese año 2013 y bueno eh, con algunas escenas empezamos a salir a hacer nuestras primeras herramientas actorales por así decirlo empezamos a salir a bares a algunos centros culturales, hacer algunas escenas por separado. Con el paso del tiempo, eh, una tarde en Pereira, en Parque Pereira, eh, en la Chacra, eh, Juan Pablo eh, trajo la, la posibilidad de participar de el concurso de la Comedia Municipal y armar un ese, eh, una obra. En relación a eso, bueno empezamos a, a laburar dos escenas que eran como las que mejor venían funcionando, eh, y bueno, y terminamos armando el material para presentarnos a ese concurso principalmente, más allá que la, el deseo era muy fuerte de actuar y de tener eh, de esos compañeros que se disfrutaba y que junto con Juan Pablo, desde de, de, de afuera y actuando, se fue armando, empezó a tomar color, eh, y teníamos esas dos escenas, pero necesitábamos un nexo para aclarar un poco más el mundo, que yo creo que hoy está bastante, mucho más desarrollado desde esa primera vez. Y bueno, empezamos a, a laburar, y entre, entrenábamos y ensayábamos la obra, hasta que llegó el día de de presentarse al concurso y hacer esos primeros 20 minutos para ver si quedábamos en una posible función completa de la obra para eh, competir. Uh -huh. Bueno, cuestión que nos presentamos, hicimos 20 minutos de, de la obra y quedamos seleccionados de, entre nueve obras más de eh, rubro para adultos. Bueno, eh, hasta que bueno llegó la función que se hizo eh, en el 2014, o dos, no, 2015, perdón. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ganar como mejor obra y como mejor dirección. Eh, ese es más o menos el, el recorrido de que, que tuvo la obra y cómo se formó y eso después más individualmente en, o lo que es la, la parte actoral desde nosotros de adentro es muy muy gozoso muy muy lindo de, de todo el tránsito que tuvimos todas las, las peleas las discusiones las, las alegrías las, los festejos y eh, fue todo muy lindo, un proceso muy muy lindo, pero de adentro se siente muy muy disfrutable, muy eh, se sí, muy muy muy sincero de, de ese juego que se da ahí, que se que estamos con el compañero ahí constantemente divirtiéndonos y disfrutando. Eh, ¿cuál es cómo es la agenda a partir de ahora después del viernes 26 y sábado 27 de las eh, los pirañitas? Eh, bueno, terminamos este, en agosto terminamos ahora el 27 y después tenemos eh, una función eh, en la cual eh, va a ser un gran placer estar, que es para Teatro de la Entidad, eh, que vamos a estar el sábado 17, ¿puede ser? ¿De septiembre? 17 de septiembre en el Teatro La Lechuza. Ajá. Eh, así que va a ser un, todo un honor eh, estar haciendo esa función para para toda la gente ahí y en ese teatro que supuesta Hoy me enteré o ayer me enteré que es el teatro más viejo de la Ciudad de La Plata. que ahí Mirá, estuvo, no, desconocía. Que ahí estuvo Disé, pues lo también me comentaron y que besó la pared, <risa> sobre todo, besó la pared. <risa> y bueno, nada, perdón. Y las últimas funciones, que la otra función es el 25 de septiembre, domingo, a las 8 en Espacio 44, y para finalizar, dos y 9 de octubre, que también cae domingo, eh, también en Espacio 44, a las 8 de la noche. Ahí cerraríamos con las funciones que ya tenemos programadas. Bien. Eso. Está bien. Está muy muy muy bien. Sí, sí, muy yo estoy bien. acá bien eh, tranquila con yo el solcito que me está pegando, te estoy escuchando, eh, me quedé pero Tranquilo porque el agua va, se puso más cara. Sí, calma. de repente como que se calmó y me, me agarró como un sueño ahí. A pesar de la quemadura. Sí. ¿Cómo va con la quemadura? Sí, sí, arde un poco, pero bien, bien. Este... Está bien. Se sí, me parece que está picando. Sí, pica. Se está moviendo, la me parece la que la Guarda. Saca, saca. Saca. Otra vez le fue. Se le fue otra vez el pescadito. Así te ves mano, Diego, ¿eh? Sí, me voy a hacer... No, ¿eh? ¿Eso es? Eso pues es. la verdad que tenemos eh, casi una hora de, de programa acá arriba y de, de, pega el solcito bien, no, ¿eh? No, con... Queremos decirle a la gente de Puntalara, tal vez esté escuchando la 106.3, la entrevista, que si ahora Fede va para la, para la orillita, que nos alcancen unos gorros, o puede ser también una campera, sí, una, una crema, bombacha grande, una un calzón. para la mano pi bien hacer una pregunta que la vengo pensando desde que me enteré quea la... no, en gracias. el programa así que agárrate eh, sería así siempre se habló del rol de los actores del vale, del teatro y la política siempre se lo relacionó mucho teatro política el político como un actor de hecho bueno barista habla engancha conniebla del travestismo político Ahora bien, vos haces un actor, haces un personaje que estás haciendo San Martín, un San Martín apocalíptico eh, en una obra. ¿Cuánto eh, cómo creés que jugaba el San Martín verdadero su rol de actor a la hora de dirigir un equipo para cruzar los Andes? ¿Cuánto metía de actuación San Martín? Ahí. ¿Cuánto metía de actuación? Contestá. Para estar <ríe> puesto para atrapar la, la atención de sus soldados y decir, "Síganme, vamos". Vamos. ¿Por qué pelea? Eh, claro. Sí, creo que primero es una de las mejores preguntas que me han hecho, de las mejores. Eh, muy muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Para, para tan pobre respuesta que va a venir. No, no creo, no creo, confiemos. No, no yo sí creo que, creo que hay mucho de eso, de, de, del convencimiento al... A esa, a esa gente por la liberación completa porque no era una liberación cualquiera digo había todo eh, un proceso que se venía dando y eh, me parece que desde ese lugar de, del poder por así decirlo y del líder eh, hay un convencimiento muy grande para uno mismo y para con los demás digo, eh, ahí hay fuertes ideales de, de liberación de, de no a la esclavitud de, de la liberación latinoamericana, que también se fue dando también con eh, O'Higgins y, y algunos compañeros más. Eh, pero sí, yo creo que sí, eh, eh, ese San Martín que nos muestran quizás en la escuela o ese que nos venden algunos sectores. Y en ese yo no creo mucho. Yo creo Estoy más convencido, eh, digo, no creo en Dios, pero sí creo en San Martín, creo en ese San Martín liberador que, que arrasaba, que, no, que convencía a sus soldados de que la libertad tenía que ser para todos y, y teníamos, digo, abandonar quizás el amor para la, una uy, liberación uy, una liberación completa, digo. El, ¿El amor qué decís, la pareja? Sí. Claro, me parece, digo... La dejó a Merceditas, claro, a Remedios en la casa y se fue a la, la dejó a Olga, por ejemplo. A Olga la, la, la deja morir, la ve morir y y, y, bueno. sueña, y sueña con ella, y pero dejó el amor por la liberación, digo por todo un pueblo. Esto, yo vuelvo a repetir, no creo en Dios, pero la Biblia dice algo de eso, creo, de que el, este tipo como era, Jesús... Jesús. o o, claro, o sí, Cristo, sí, sí. o Dios, no sé quién viene a ser, oh, sabe. pero que ¿o quién? La llave, la llave, claro. Bueno, deja su vida por por el prójimo. Eh, no, sí, se, se entiende, se Pero no, entiende. lo que quiero decir es que sí, me parece hay que San Martín y otro sí, San Martín, tal cual. Y eh, con respecto digo, sí, yo creo creo que hay mucha actuación de o quiero creer y creo y confío en eso que San Martín era un gran actor. Claro, eh, no, no podía abandonar nunca digamos no, el juego que el ya rol. las reglas que estaba poniendo el rol el juego estaba o no sí. es vos, lo, vos? lo que lo que usualmente se llama el héroe trágico son esas personas que ante un ideal termina muriendo sin bien no murió en batalla no, no estuvo poco tiempo en argentina eh, pero... pero ha quedado como un héroe sí, no, él, en su causa. tal cual quiero agregar algo en término histórico si no me equivoco el tipo termina haciendo toda la campaña de la liberación latinoamericana o de todas, sí, su, de Chile y Perú, eh, sin fondos, en contra de, de lo que decidían los políticos de la, sí, uno de los, de, de la capital de Buenos Aires. Eso, claro Y ese es el San Martín que no te muestran. Digamos. Claro, uno de los pocos esos héroes que murió el, pobre. Que, está bueno sacarlo del no, bronce. Muestran que, siempre y, algo muy recortada, la realidad. Sí, obviamente. Digo, y te, te cuentan la que también a ellos... Le sirve, digo, eh, transmitir. Yo creo que eh, para aportar a, al concepto de héroe trágico que, que tiró Fede, me parece que, que el, el, el, el apodo de, de héroe... Eh... Es un, no sé un apodo qué que tipo, da. claro. Yo creo que ha sido eh, conocido como el libertador porque ha dirigido a una masa de gente a pelear con, con, con, con un fin y con una contra una causa. Pero creo que toda esa no era una masa de gente, sino que eran grupos diversos que también tenían un cierto ah. objetivo de lucha Tal que cual. no solo se unían a él, sino que también digamos, les convenía esa, esa claro. dirección. Sí, salva, digo, salvando la distancia esa que lo ponen de héroe o de líder en ese momento, digo eh, se sabe que, digo, algunas informaciones lo dicen, y algunos libros y algunos historiadores lo dicen eh, a San Martín le decían el Cholo porque era negro no nos olvidemos de eso, era hijo de una esclava eh, digo con un matrimonio no reconocido por Diego de Alvear y el viejo San Martín se hace cargo de ese, de, ese, de esa criatura y a los, creo que 6 o 5 o 7 años, lo, lo se va a España para entrar en el ejército, con muy poca edad. digo A los 11 años ya tenía un arma en la mano, luchando, eh, ahí hay todo. Claro, una, ahí, está, ahí está lo trágico. Claro, eh, digo, hoy en día eso, o en, en la escuela no se cuenta eso, también porque es lo que conviene quizás para, claro, para esos una sectores liberal, tal cual eh, por eso digo pero parece... está bueno bajarlo del bronce esto que, que decís vos esta historia, esta investigación que como siempre decimos parece que los actores y las actrices leen parece, parece. Me, parece me da la sensación un poco si, <risa> eh, sí, yo creo que sí pasa mucho de eso y está bueno también eh, digo nosotros lo que contamos es una ficción eh, es ficción eh, pero más allá de que nos divertimos y todo también bajamos un mensaje y damos una una una realidad que nosotros creemos y que es la que no se cuenta eh, ya desde el punto de partida que nosotros decidimos contar la revolución contada por los negros es todo un, un mensaje que te, nosotros queremos dar y eso te, se ve en la obra Ahí va, ahí va, mirá, mirá, está mirá picando, ¿eh? Hermoso, oh, mirá, qué hermoso, bien, mirá, qué bien, mirá, qué vuelo, qué vuelo, sagaz. Dicen que las gaviotas siempre se acercan a la, a la marea, al centro, para morir. ¿Para morir? Sí. ¿Por qué? Eh, yo, a mi me viene como una pregunta de como eh, me, me, me, me hace dificultad esto estar acá en la lancha y seguir el, el, el programa así porque no tengo noción de la hora, ¿alguien tiene hora? no, no, yo, no yo no tengo hora no que tengo internet, como Pasa que yo acá no me ubico mucho ¿vamos para la orilla? Yo, papá, vale, dale, vamos pulamos. a acercarnos un poquito más sí, Porque sí, sí. a mí me parece que ya medio tarde Ya va y, a ser tarde, oscurece y, y, y, sí. y, y no sé si vos, Pipi, yo, yo te quería agradecer por Porque, bueno, qué suerte que te encontramos acá voy, te, Vamos a ir Yo quiero que me, me lleven de vuelta para la ciudad Porque sí, sí, tengo sí, sí, que bueno, volver A que nos quedan un par poco de programa, hasta las 7 estamos acá y después ya sí. volvemos, ya volvemos. Sí, sí, sí, bueno, sí. Pero... así que bueno, eh, te quería decir muchas gracias Pepín por haber estado acá en, en el programa Lugo de Vil la situación, la ocasión no la causalidad de haberte encontrado eh, y no sé Juanjo, ¿qué, qué, ¿qué hacemos ahora? No, vamos, vamos para allá el sábado ¿Es el viernes y sábado sábados bueno. a las 10 de la noche si necesitas algo, chiflá Dale, nos vemos el fin de semana, entonces ahí con con dos Nos vamos gracias. a una breve pausa. Desde el Bodegón. Sigue sí, la 107. Nos y darnos cuenta que a veces nos cuesta Tragate las palabras de las miradas no te planches el pelo sacudime ahí abajo me gusta vació al oído pero después se sonroja que bova ma sei fresca forse mi ricordi i limoni delle isole quelli che non si trovano al supermercato la terra è rossa proprio lì dove trovo il tuo sapore e mi perdo mi perdo nei vapori del tuo Incluso. Me rosa, me agarra, me mima, me toca, me sacude, me habla despacio al oído pero después se sonroja. Rakxada, rakxada, estás rakxada Oh, como una cebra Rakxada, rakxada, rakxada, rakxada Rakxada, rakxada, rakxada, estás rakxada sai come farmi sorridere tu sai come farmi sorridere tu sai tu sai che sei riuscita a cambiare un'africa in un islanda sei riuscita a portare l'asia in un salotto del bergamasco Ma sei riuscita ad annusare que nessuna altra ha potuto annunciar. Esta noche es hora de entregar muchos besos y darnos cuenta que a veces Lucha por tu amor si no tengo nada que perder Si no me lo das tú otro lo hará y volveré Como siempre a sentirme bien Porque sin amor yo no vivo Soy como el nido Desaparecido, los recuerdos olvidados El más sabor más escuchado Los asesinatos sin testigos No mendigo, solo pido Porque tengo mucho que ofrecer Ahí está el placer de saber ese ruido Aunque me equivoque todo vale mi mente en viro me desde el principio Con la verdad acuesta, me acuesta me digo que me levanté soy lo mismo que ayer soy lo que me enseñaron los viejos y viejas que escuché déjamelo hacer yo creo que está bien nunca es tarde de para retificar tú y yo lo podemos hacer el doctor calda pero estoy en el andén aquí no me muevo no pienso perder el tren tengo las palabras mágicas papi escúchame el doctor calda mero estoy en el and son de los cosenos, mi materia gris frente a ti se convierte en un potente veneno, este calor profundo de ritter solar, dame una señal ya y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia, por no tener claro. me Y ahí se nos iba el andén de Mala Rodríguez y bajo fondo, anteriormente rayada de onda vaga. Echa un vistazo a este tiro. Déjame de molestarme, viejo. A la hora del cuete no hay nada mejor que escuchar el vodevil Bueno, que ya llegamos a la orilla este y por suerte estamos acá un poco más este enfocados este y poder terminar el programa como la gente porque la verdad la lancha me estaba matando eh, le recordamos a la gente que, que bueno que estamos haciendo esta emisión clandestina del poder ir por la, la, la clausura de, del centro cultural Olga Vvázquez eh, así que bueno dec, decidimos hacerlo igual porque este teníamos mucha información para compartir no nos van a frenar y no nos van a frenar y el principal motivo eh, Queríamos repasar un poco la, la programación de hoy Que estuvo bastante intensa es eh, Estuvimos en el primer bloque Con una entrevista telefónica Con Daniel Gismondi Que nos estuvo contando un poco Cómo funciona el Consejo Provincial De Teatro Independiente claro. Que esté hoy hoy al Dentro de un rato A las 20 horas Este, se van a reunir todos los teatristas de la región en el Teatro de la Universidad, que quedan 10, 54 y 55, así que es muy importante que, que asistan a toda la, la comunidad teatrera. Entonces, eh, eh, vamos a estar compartiendo en la página del vodevil. ahí está, ahora sí, vamos a estar compartiendo en la página del vodevil el evento con la información, pero básicamente es eso, por la defensa de, de la democratización del CPTI en el taller de Teatro de la Universidad, Ahora a las 8 de la tarde. Bien, y después estuvimos ahí este un poco en la, en la lancha con, con, con Pipín. Eh, Diego Bessi, que es actor de eh, Los Pirañitas, el lado oscuro de la revolución. Así es. ¿Qué, ¿Qué días va a estar en El Escudo? Repetimos. Sí, viernes 26 y sábado 27, Los Pirañitas, el lado más oscuro de la revolución, a las 22 horas en El Escudo. En El Escudo, que queda cerquita aquí en, en eh, 10, 60 y 61. Así es, así eh, es. Nos estuvo contando un poco de, de, de su personaje y, y estuvo hablando un poco del proceso de la obra. Muy interesante, como siempre, Diego Bessi. La agenda recargada que te trae el Bodevil, eh, no solo va a estar Los Piranitas, por suerte en la Ciudad de La Plata tenemos actividades todo el tiempo, ya desde el jueves mismo. ¿Qué tenemos el jueves por bueno, ejemplo por ejemplo en, en términos de, de gremiales si querés también va a estar la además de la reunión hoy miércoles a las a las 8 eh, va a estar una reunión por la escuela por el edificio de la sala de teatro de perdón perdóncul el edificio de, de la escuela de danza me se me mezcló la información es que hay muchas cosas pues, pues, se me mezcla la información de tanto que hay pero Está buena esa reunión para, si, si quieren buscarlo en Facebook, lo pueden encontrar como marcha por el edificio de la sí, un, Escuela un, de Danzas Clásicas. Por un viejo ser... reclamo que viene ya desde hace años, al igual que la Escuela de, de Teatro, que tiene que ver con una cuestión edilicia, eh, con el cupo de gente que cada vez es mayor y que ya no, no no dan las aulas ni tampoco dan los edificios. Así que vamos a apoyar la movida de la Escuela de Danzas eh, que va a ser hoy. Sí, ahí digo la, la, la data exacta, pero bueno, lo pueden ustedes buscar así también, Ajá. si les interesa, en el, en el Facebook. ¿Qué eh, más tenemos en, en la Ciudad de La Plata este fin de semana? para para ya lo digo. Concentración y movilización, jueves a las 9 de la mañana. Jueves. Sí, Bien. No, esto va a ser, eh, quiero ver dónde es, disculpen la tardanza, pero ya que estamos en términos, en términos políticos, bueno, no dice dónde va a ser la concentración. Eh, Control urbano. De pana ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Ah, en control urbano es la concentración. Claro. Me dice control urbano la operadora. Claro, desde, dice una palabra clave. Desde, <risa> desde, desde, se me dio desde miedo la a la cabina <risa> del centro de la ciudad. Nosotros acá en la lancha, que se me mojan las patas, querida. Y a mí me dio miedo, como dijo sí. la palabra control urbano. y Es así, ¿qué? en control urbano en 50 y 22 va a concentrar la marcha por la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Y, no, perdón, la de, esta es por la de cierre de espacios culturales En fin, para darnos cuenta de, de que de que muchas cosas suceden En la ciudad, la sobreinformación a veces Un poco, que difícil Está re bueno encontrarnos todos en las calles Pero en todos lados estamos <risa> Vamos a volver a la <coughs> Al jueves, hablábamos de que está La forma de dos Que es una obra re muy recomendada También, que la dirige Laura Valencia En el espacio de La grieta Eh... El jueves también está La Moribunda. En de el... Alejandro Urdarpilleta. Sí, es un es un texto de Urdarpilleta uh -huh. que aquí lo hace Blas Arrece Igor y va a estar en el Espacio Cultural Medio Aljibe. No vamos a dar las direcciones, me parece que está de más. Eh, hoy hoy ya, ya tengo miedo. Si le interesa, <risas> va a estar todo publicado en la página de Elvo de También vamos a tener el sábado y el viernes, como dijimos, los pirañas, el domingo... El cirujano, es una obra que se va a estar dando en el estudio a las ocho y media de la tarde. Y va a estar también presentándose Mica Cortese junto a Pasto y Las Partes este sábado a las a la noche, después de las 10 de la noche en Saverio, aquí en Meridiano V. Bueno, eso es un poco la agenda que tenemos hoy. Por supuesto la vamos a subir no a la página ahí. de Bobeville sí. para que la gente pueda ver bien las fechas y los horarios. Sí, es... Es así porque tenemos algo más importante Medio rápido la agenda Porque tenemos una entrevista que También se va a presentar este fin de semana Es una obra que nos gustaría ver Y que compartir con el público Bien eh, Tenemos una entrevista con Jazmín García Zatik y Canela Corno Que nos están esperando, en breve ya vienen Si, si nos esperan vamos a ir a una, tanda, a una tanda Y volvemos con La entrevista de las chicas En menos de 3 minutos Música clou Moi je veux être fripé, triplement fripé, fripé comme une triplette de belle vie. Je pas finir ma vie à Acapulco, on s'est tout raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar El vodevil Y seguimos en este último bloque de El Bodevil, eh, con un programa bastante intenso en cuanto a información. Eh, son las seis y media, diría, de la tarde. Y estamos con, con las últimas invitadas eh, del día. Estoy con, con Canela Corno y con Jazmín García Zatik. ¿Está bien la pronunciación del, del apellido? Muy bien. Buenas yo, tardes. Buenas sabe. tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien. bien. Bueno, están este acá, las invitamos para que nos cuenten un poco eh, la obra que estás dirigiendo, Jazmín, y, y donde actúa Cane. Eh, que ya van por la última función este fin de semana cuarta y última función de este mes estreno y bueno con perspectiva a restrenanarrla pero recién en noviembre Ajá. y sin nada confirmado todavía así para que va a continuar la vida de la obra pero no es seguro si este año bien eh, me gustaría que, que nos cuenten un poco cómo fue eh, cómo surgió en principio vos jazmín directamente de, como de, de la dirección la idea de, de este proyecto y hace cuánto digamos que los que lo estuviste gestando. Bueno, la dirección en sí eh, no surge como idea de mí, sino que de, a partir de un pedido de los actores del grupo, porque nos juntamos un día en casa, eh, nosotros veníamos con otra producción que realizamos el año pasado, eh, que era La Vida que Habita, y teníamos una reunión de esa obra... Eh, yo les comento que había escrito este, este nuevo texto y entonces se dio espontáneamente de, de leerlo y a partir de ahí fue una insistencia rotunda por parte de Canela Corno especialmente y de todos y bueno dijimos bueno entonces este año hacemos este y la otra no lo hacemos más. Bien, vamos a aclarar, estamos eh, hablando del perfume nos llevará al amor o a su ausencia y al ave del título que es como un trabalengua que hay que repasarlo, <risa> que está en Teatro Estudio eh, en 30, en Calle 3 entre 39 y 40 a las 20, 21 a las horas. 21 horas, 21 horas. Bien, y vos sos actriz también. Actuó también en la Est estás obra. Estás actuando sí. En, sí. En, en la obra. Sí. ¿Cómo fue ese, ese, digamos esos dos roles juntos? ¿Cómo fue y para es vos? Y es es complejo, sí, eh, digamos eh, algo que por suerte me, me sirvió como para tener también eh, una distancia desde desde lo que sucedía en escena mismo cuando yo actuaba fue que filmaba todos los ensayos. Y después los desgrababa y los veía como meticulosamente en casa. Hasta me da otros beneficios del ensayo directo, que es esta cosa de, de poner pausa, ir para atrás, ver algo como más minuciosamente. Y la verdad que fue un soporte importante eh, eso para para poder estar tanto dentro como fuera como directora. Uh -huh. Y en cuanto a la, la dramaturgia... Eh, Más allá de que fueron filmados los ensayos ¿Cómo fue, digamos, el proceso tuyo de eh, la, la dramaturgia es tuya Sí De, de digamos, de escribirla de, de, de imaginarla, de crearla Sí, bueno, ahí yo eh, Cuando escribo, siempre escribo Con, con la idea de ponerla ¿sí? No es que me considere como una persona Que viene de la literatura, que escribe Escribo siempre como Con esa ilusión amorosa De ponerla en algún momento La veo escénicamente Y... Y bueno, fue así. Eh, escribí la obra, lo hago como de una manera impulsiva también, porque al no buscar esa perfección literaria, eh, académicamente hablando, eh, tiene un montón de, de cosas que se reven dentro del mismo proceso creativo que yo cuestiono, interpelo, que mis compañeros también. Y, y entonces vamos como reelaborando una escritura que es escénica, es de dramaturgia de escena, de, de actor, y, y en base a eso se va configurando la dramaturgia definitiva. Uh -huh. El viernes pasado vino Mauricio Cartum sí. acá en el, en el taller del teatro de la universidad y hablaba de esto, de un poco el proceso de la, de la escritura de, de una obra, uh -huh. y era muy interesante lo que decía porque... Siendo él una persona que, digamos, que con tanto éxito sí. en, en lo que está haciendo ahora que viene Terrenal a La Plata, eh, contaba que él tiene como... Eh, el proceso de escritura para él es, es, es de mucho eh, ensayo-error. ¿no? Claro. Como esto de, de todo el tiempo ir mejorando las versiones. Y, y, sí, y... una reescritura permanente que, bueno, así como nosotros ensayamos eh, diariamente, ellos eh, corrigen y escriben sobre el texto mismo, ¿no? Como... Uh -huh. Y mm, en cuanto a, al, al elenco... ¿Cómo fue, digamos, la elección de, de los actores? ¿Se surgió del mismo grupo de, de la obra anterior? o sea eh... Bueno, nosotros tenemos una compañía que es la compañía Zapucay Teatro, que es como una agrupación de personas que estamos y que de acuerdo a las obras son convocados por ahí un año para una, otro año para otra, y hay como variaciones dentro de eso según la producción. Sí. Eh, la mayoría de este elenco sí viene de la obra anterior, no todos, eh, Alejandro Lavarone, Canela Corno, Ramón es una persona que trabaja conmigo en la compañía desde el año 2006, 2007 más o menos. Eh, y se convocó por primera vez a trabajar con nosotros a Roberto Tetamanti Que el, bueno es un actor que, que ha trabajado mucho con Laura Valencia, en La Fabriquera Además de con otros eh, directores y, y fue convocado por por primera vez con, a trabajar con nosotros Cane, eh, eh, me gustaría preguntarte, como si estuviéramos tomando un mate ¿Cómo, cómo es eh, tu personaje y cómo fue tu proceso o, o la, la creación, la construcción de, de ese personaje, sin ir tanto a la, a, la, a la obra en sí, ¿no? Bien, sí, bueno, mi personaje, bueno, la tengo que abarcar un poco más, la obra habla sobre el amor y sobre los límites del amor eh, de una manera bastante eh, irónica o burlesca, un poco y bueno justo mi personaje viene a um, mostrar como la parte de, de eh, la posibilidad de la traición a, aunque exista el amor eh, el personaje la verdad es que fue raro en un principio <risa> eh, costó me costó bastante eh, es una prostituta eh, si bien trabajé en un principio desde lo estereotipado me, me costaba la idea de bueno soltarlo humanizarlo Eh, hacerme cargo de que iba a traicionar <risa> un montón de cosas eh, nada, de la psicología del personaje obviamente, pero siempre trabajando con la compañía me sentí cómoda, son un grupo bárbaro que, que colectivamente trabaja como para que todos los personajes eh, se terminen de crear como desde también la relación entre el, entre ellos mismos digamos, así que la verdad es que fue cómodo, trabajoso pero cómodo bien Me alegra escuchar esto de una, una compañía de teatro, ¿no? eh, con, con todo lo que conlleva, juntarse en la semana, los roles que a veces uno asume, che, armemos comisión de esto, que como que es un trabajo, es como una gran familia y, lo, y los productos eh, son más que interesantes, o sea con el respeto a otras maneras de trabajo también, claro, pero, sí, sí. pero eso es algo muy destacable, Incluso no se ve, queda detrás del telón muchas veces eh, o, o el comentario detrás del telón De alguna manera tiene que surgir arriba eh, De las tablas, por decirlo todo Toda esa colectividad La pregunta es Cómo, bueno no es saber las reglas del grupo, sino bueno, ¿cómo es el ¿Tiene grupo? Tiene tiene reglas, no, el grupo sí la ima tiene. Imagino que sí, pero sí. bueno, que nos cuenten un poco del grupo de la compañía. Y el grupo tiene, si bien es autogestivo, tiene producción, tiene la gente que se encarga de producción, que en este caso, bueno, en esta obra en particular fuimos Jazmín y, y yo, pero que siempre hay alguien asignado, el año pasado fue con chicas que eran solamente productoras, o sea, siempre la compañía me parece que siempre trabajó de la misma manera. Eh... Todos tenemos nuestros roles, sí, o sea, ocupamos todos los roles como si fuera una hiper superproducción eh, aunque sea autogestivo que lo único que hace es que laburemos más. Sí, en eso nosotros somos una digamos una compañía de teatro porque trabaja como eh, una cooperativa integral de trabajo. O sea, todos invertimos el dinero que haya que invertir y el trabajo en tiempo y forma que hay que invertir desde cada rol. Y luego la, la distribución económica es en iguales partes para todos, eh, sin importar el rol que ocupe. Eh, ¿Eso vos pensás que se ve arriba del escenario o, o que se, se es intrascendente y que...? Yo pienso, perdón, eh, tomo la palabra acá, eh, pienso que lo que se ve eh, arriba del escenario eh, y que intentamos que pueda reflejarse eh, en cada una de las obras que hacemos es por un lado un compromiso profesional como para que eh, la creación artística esté eh, tratando de, de poder brindar calidad artístico y estética Y por otro lado también se ve la armonía y el disfrute que nosotros tenemos de hacer lo que hacemos y de generar los proyectos eh, que generamos con los que estamos comprometidos y lo hacemos sin, digamos, no hay otra cosa por la que se haga más que por el deseo mismo y el compromiso en temáticas, en estéticas y en indagaciones que, que hagamos a nivel de investigación teatral, que es nuestra profesión. Y en eso hay armonía con lo que implica también a veces eh, pensar distinto, confrontar en un sentido eh, por ahí más intelectual o conceptual, pero pero somos pares al nivel de discutir esas cosas. Eh, justo que estabas hablando de, de, de estéticas, en eh, el, el primer programa eh, inauguramos un segmento de, de, de, del programa que es tiene que ver con directores platenses, y... Uh -huh. eh, Vos sos una, una directora platense. Uh -huh. Oye, eh, <risa> Juan Pablo nos, nos explicaba un poco como... No sé si decir la línea, pero un poco como este, su, su, su forma de laburo como, como director y, y, y, y también como, como profesor. Eh, mi pregunta es es eso, como dentro de tu formación... ¿Cómo definirías tu, tu línea de trabajo, tu filosofía eh, y, y también en la obra? Cómo, ¿Cómo podrías explicar a quienes dicen, bueno, más o menos qué estética se ma maneja la obra? Bueno, eh, en principio, digamos, yo justo también soy docente, ¿no? Y hay algo de lo que es el rol de la dirección que para mí eh, está totalmente relacionado con, con una cuestión de la docencia, ¿no? Que es cómo uno puede... Eh, disparar eh, en cuanto a resorte en un otro que es un artista un ser sensible eh, pensante este, para que pueda producir lo que uno o en este caso la obra necesita y para mí eh, eso varía de acuerdo a cada persona ¿no? que digamos eh, yo puedo tener un elenco de cinco actores pero no puedo dirigir a los cinco actores de la misma forma. Eh, digamos, la, la capacidad de poder ver quién es el otro, qué necesita, qué puede dar y qué no, y cómo debe trabajarse eh, aquello que no puede dar de manera espontánea o inmediata, ahí es donde aparece el rol de la docencia, digamos, qué, qué trabajo hago yo para que eso pueda eh, surgir, emerger y que y que en eso también esté la creación del otro. Eh, y después no tengo una metodología... Eh, clara, definida digamos, esto va variando según la obra la necesidad de la obra, la necesidad de los actores la particularidad de quiénes son eh, y en cuanto a estética pienso que a mí lo que más me, me convoca y preocupa es eh, por un lado divertirme ¿sí? eh, digamos, yo no haría algo que me aburra a mí dentro de lo que es mi trayectoria o investigación dentro de lo que hago Eh, y por otro lado, que eso pueda ser algo co eh, consistente eh, cuando llega un otro, ¿no? Y ahí es cuando aparece toda esa fase de investigación, de cuestionamiento, de indagar y de búsqueda que no es ni más ni menos que lo creativo. Eh, pero no no hay un, una forma para mí metodológica que pueda repetirse obra a obra. Y, y todas las obras tienen... Eh, por esto más que nada por comentarios de personas que, que por ahí ya hace muchos años Ven obras y, y, y dicen Si sí, esta obra es, es tu estilo o algo así Pero eh, Para mí son muy distintas todas las obras Y en los últimos años más todavía Como tanto eh, Desde la misma dramaturgia eh, No en cuestiones Temáticas o conceptuales eh, eh, A tratar Pero sí eh, en cuestiones estéticas Bueno Fue una, una pregunta difícil y una, y una respuesta más difícil todavía. Yo creo que en un momento me perdí. Te preste, no, igual te presté atención. ¿Vos pensaste que llegaban las preguntas difíciles? Agarrate, porque lo el que viene le vamos a hacer el ping-pong surrealista. Acá a las... Sí, no, no saben lo que es. Renovado. Es renovado. 2.0 con... Eh, bueno, podemos repetir que se van a estar presentando y les queremos agradecer. Se quedan con nosotros. Eh, ¿La chica del perfume nos llevará al amor o a su ausencia? Muy bien dicha. Sí, pero te sí. que, que son las chicas... Me, me, me dejaste te siempre sentarla Sí, te, te estoy, robando, <risa> estoy robando el laburo Me estás robando el micrófono el laburo Así, ah, estamos con eh, Canela Corno y Jazmín García Zatik Que están hablando del de perfume nos llevará al amor o a su ausencia Que se va a estar presentando última función en Teatro Estudio En Calle 3 entre 39 y 40 a las 21 horas ¿Cómo tiene que hacer para reservar las entradas? Bien, el sábado falto decir, eso es muy importante para que la gente esté bien informada eh, para reservar pueden buscarnos en Facebook con el nombre tan complicado de la obra que el, es el perfume nos llevará al amor o a su ausencia pero profundo profundísimo y realmente amoroso, lo juro eh, no, por el Facebook eh, pueden reservar o mismo buscando el Facebook del teatro que es Teatro Estudio eh, ellos ahí tienen la información del teléfono, se puede llamar directamente al teléfono y pedir en boletería Bien, y con esta data nos vamos a una tandita y en el próximo bloque Volte, seguimos que... con más Bodeville Escucha Teatro. de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen... Eh, huelen a incienso. del vodevil escucha teatro acá en radio nauta 106.3 eh, estamos con canela corno con Jazmín garcía zatic eh, y en este último bloque van a ser sometidas a quej ¡Oh! a qué van a ser sometidas me asusto es el pi surrealista que arranca a preguntar y se responde al instante eh, vamos, sí. antes, antes, vamos a aclarar se debe responder sin pensar y rápido. Asociación ¿Para? libre. Asociación Aso no tan libre, señorita, porque tiene que estar eh, atada a la realidad. Shakespeare o Molière. Shakespeare. Pelado, peludo, o Eugenio, barba? Eugenio barba. Eugenio barba. Eugenio barba. El cacanquese de Urlezaga o Cine con Wanda Nara. Cine con Wanda mm, Nara. <risas> Chinchulino Morsija. Chinchulino. Realismo o grotesco. Rrrr... Rr... quedó sin respuesta arriba del escenario o abajo del escenario eh, quedó sin respuesta <risa> esa es difícil Propo proponer o recibir a mí lo que me pasa te voy a sacar un poco de, de este no, e esa lo... cuestión medio Lle... o una cosa o la otra Toma, Como que a mí me gusta todo viste te elegiría Pero las no dos puede, cosas ¿podés no puede decir puedes decir todo me, me bolitas payana o elástico bolitas elástico viste de repente, de repente, de repente llegó a una tercera posición. Pan con manteca y azúcar o sí. arroz con leche. Pan con ah, manteca y azúcar. Ay, o mandioca. Tan de nuevo lo mismo. Chiquititas o grandotas. Chiquititas. Paso. Campo, platea o palco. Y según el espectáculo. Campo. Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates. La primera no seas mentirosa. Me tomo unos mates y ensayo. No, es mentira, ¿eh? es ensayo y me tomo unos mates. ¿Corto para la Facultad de Cine o viaje en micro hasta Ranela? Viaje, ¿Viaje en, en micro hasta, hasta Ranela. Hasta Ranela? <risa> ¿Tarareo o si lo sabe, cante? Si, lo sabe, si cante. lo sabe, cante. ¿Al frente o por la tangente? Por, por la, la tangente. tangente. <risa> ¿Juan Moreira o la coca Sarli? La coca. Juan Moreira. ¿Yudo con Tito Cosa o Padre con Estebanés? Uf. Uf eh, no. Tita, Tito Cosa. <risa> ¿Y, pero? Tai Chi con otra persona. Con con ¿Cena con Moria o Té con Franchela? Cena con Moria. Té con Franchi. ¿Tarantino o el Tata Martino? Tarantino. ¿Leonardo Fabio o Leonardo Estrada? Leonardo, Leonardo Fabio. Fabio. ¿Drama o comedia? Amba, comedia, depende. Comedia, hora. ahora. ¿Truco comedia. con Sprecherwood o... O Yenga con Bartís. Yenga con Bartís, sí, indudable. Con Acaba de pasar las chicas del perfume. Nos llevará al amor o a su ausencia el inefable ping-pong surrealista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias juan eh, Juanjo Zucker por ese ping-pong surrealista cada vez me, mejor. Eh, y yo por último le quería decir a las chicas si nos quieren recomendar eh, algún libro, obra de teatro, película canción, algo Uy, a ver, qué compromiso eh, yo tengo como el hábito de empezar a leer y no terminar, viste ahora empecé Muy a leer eh, empecé a leer este de, justamente de Bartís que fue me lo regalaron hace poquito que es eh, Cancha con Niebla, con niebla. Uh -huh. eh, lo, a mí él me resulta un artista auténtico e eh, interesante ¿no? Manual Así de que, teatro que lo recomiendo, sí Muy bien Cane. Bueno, yo también tengo el mismo síntoma de empezar a leer y dejar, pero voy a decir el último que estoy leyendo desde enero, que es eh, de Kundera, la insoportable levedad del ser. Todo el mundo lo debe haber escuchado, pero bueno, ya que estamos con el amor, eh, me gusta ese paro. Es un problema el tema de la lectura. Eh. A mí está es pasando problema. que también arranco todo y no lo termino, pero no sé si es <risas> porque estamos todo el tiempo a full, viste, y, pero, mucha cosa y como sí. que ya leer se pone difícil. Por uh -huh. lo menos para mí terminar... Eh, y yo también quería decir otra cosa que les quería pedir, ¿eh? ¿por qué la gente tiene que acercarse este sábado 27 de agosto a ver la última función del Perfume nos lleva el amor o a su ausencia por lo menos por agosto en el Teatro Studio? Bueno, porque es una propuesta que de alguna manera este hace un tratamiento del amor que que convoca a, a cualquier persona para cuestionarse acerca de cómo somos cuando amamos y un poco ironizar acerca de sentimientos románticos hacia otros. Y también porque, bueno, es una propuesta de teatro independiente, pero con una consistencia en su en su producción que, que está bueno. Bien. Y de esta manera entonces les vamos a recordar que estamos acá terminando este programa del Bodebill con Jazmín García Zatik y Canela Corno, con Juanjo Juanjo Suger. Eh, mi nombre es Gabi Witencamps y así nos vamos con este programa que estuvo bastante intenso eh, acá en Radio Nauta 106.3 y nos vemos el miércoles que viene, Juanjo. Una última cosita, Gabi. Hoy también hablábamos con una última cosita, hablábamos con con Daniel Eh, él nos venía a contar la defensa del CPTI, al, del Consejo Provincial de Teatro Independiente, un logro de los teatristas eh, y de los trabajadores y las trabajadoras de, de, de estos, el programa es de las artes escénicas, hay, en este caso son los trabajadores de, del teatro que han logrado en 2010 el Consejo Provincial del Teatro Independiente, Ninguna otra provincia más que Buenos Aires lo tiene, uh -huh. es otra fuente de financiación que hoy nos enteramos que, por ejemplo, salía de los concursos no ganado la lotería. Eh, uh -huh. La financiación que los artistas encontraron para sus propias obras. Esto se está desregulando, de alguna manera desfederalizando, haciendo un poco más... Eh, vertical y había una reunión in, informativa porque nosotros, esto fue todo a través de una entrevista, pero si les interesa ahora a las 8 en el teatro de la UNLP se van a reunir los teatristas y las teatristas de nuestra región eh, berisso Ensenada y La Plata a discutir este tema que, que bueno, que tanto que hablábamos a veces de la producción y de financiar, está bueno saber que esto es un espacio uh -huh. ganado por los y las trabajadoras y de alguna manera habría que defenderlo. Bueno y ahora sí entonces nos despedimos eh, hasta el miércoles que viene apoyando la, la, la también la movilización del Olga Básquet por la clausura así que eh, bancando acá a los compañeros y bueno, gracias a nuestras invitadas del día de hoy gracias a ustedes, y gracias por la invitación. Gracias Juanjo por, por, por el programa de hoy y nos vemos el miércoles que viene. Gracias pana Get up in the morning Slavin' for bread, sir So that ever mouth can be fed Mornin' bald, mornin' bald Israelites Get up in the morning Slavin' for bread, sir. So they ever mouth can Come going him Telling he said I was yours to be seen mm -hmm. oh, boy, mm -hmm. oh, boy, boy, boy, boy Here's the real eyes Them short, mm -hmm. them a tear up trousers Uncle, I don't want to end up blind body And lie, lie. Mm -hmm. oh, boy, boy Here's the real eyes Now they have to restore me Must be a car Catch him in your part You saw me alone lights oh, yeah. get up in the morning in so that ever Tear up drows as I'll go. I don't want to end up like mine is si no fui otro programa más del de vodevil